Está firmado el contrato con Lácteos-Vol, lo que es ración sólida está en el consejo. Nosotros, eh, bueno, se aprueba e inmediatamente podemos repartir lo que es fruta y ración sólida. Pero ración líquida sigue desde mañana. Lo que estamos esperando es, como bien saben, hay algunos colegios todavía están completando, los alumnos no tenemos una lista oficial hasta la fecha y, Como no, quisiéramos nosotros ya no más arrancar, pero prácticamente va a ser después de carnaval. Toda la entrega, vamos a correr con la entrega del alimento complementario.